Eh, cuando presenté el libro de, de La Costa, comenté que estaba trabajando con una suerte de historia política de Campo de Mayo.、Uh -huh. Ese libro lo estoy escribiendo todavía. El tema es que、eh, había otras urgencias vinculadas a Campo de Mayo、uh -huh. este, que había que sacarlo sí o sí,、eh, porque. Para la creación del Parque Nacional, y yo veía que no había mucha acción, mucha discusión, mucho debate. Entonces, la manera de meter、eh, el tema en agenda, por lo menos a nivel local, era bueno, meter un libro con casos concretos. Y entonces, como yo、eh, ya había publicado La Sombra de l Campo de Mayo en su momento, y en el diario La Hoja publiqué algunos artículos,、eh, decidí armar un, un, una serie de, de, de artículos con un nexo en común. Eh, que es Campo de Mayo, zona 4, y a partir de ahí poder analizar algunas cuestiones.、Sí. Voy a, a, a casos puntuales este, para hablar de, por ejemplo, la maternidad clandestina, para hablar del de Campito, para hablar del Mundial 78,、eh, para hablar de l s e c u e s t r o que hubo en la, en la región. Este, son、eh, artículos que por ahí algunos que me han leído los conocen y, y otros.、Eh, por qué Campo de Mayo no puede ser un parque nacional, sino que es un sitio de, de memoria.、Mm. Eh, lamentablemente, eh, la semana pasada salió un decreto nuevo que le sacan a los parques nacionales la potestad de, de trabajar este, autárquicamente con los territorios que ellos manejan y pasa al Ejecutivo, con lo cual le da permiso al Poder Ejecutivo de hacer los negocios que quieren.、Eh, al parecer hay un proyecto de armar una villa. En el Parque Nacional de g u a z ú u n a Villa de g u a z ú dentro del de Parque Nacional, lo cual nos deja、eh, abierta la posibilidad de armar、eh, un country dentro de l Campo de Mayo. Esas son 3 0 hectáreas, simplemente que sea un country de 100 hectáreas, termina siendo el country mejor ubicado del norte de Gran Buenos Aires, este, con las mejores tierras, con accesos por Ruta 8, por Ruta 127, por perdón, Ruta 202, por Camino del Buen Aire. Es decir, e s Ese inmobiliario impresionante que uno lo olía el año pasado cuando Macri firmó ese, en noviembre ese decreto para la creación del Parque Nacional.、Mm. Pero esto es una vuelta de, tu, de tuerca que, que permite este, avanzar más allá de lo que uno olía, ¿no? Claro, claro. Eh, y imagino que la semana pasada seguiste lo, lo que fue la declaración del de ex cabo Nelson González sobre los 4.000、eh, secuestrados que, según el testimonio que aportó en el marco de la causa contraofensiva, fueron arrojados lo, en los vuelos de la muerte al mar. Estoy siguiendo, sí, la causa contraofensiva porque.、Eh, Uno de los capítulos está dedicado a la contraofensiva, estrictamente、eh, al caso del cura Dur, su caída en Paso de los Libres y finalmente el,、eh, la llegada acá a la zona,、eh, a una cuadra de Campo de Mayo.、Sí. Así que como tengo gente vinculada al cura este, que, que sigue la causa, estoy escuchando los testimonios y este es, es clave porque teníamos hasta el momento、eh, el de Víctor Ibáñez que ya hace años el, Además, viene acompañando, pero que otros más empiezan a sumarse. Este, está habiendo algunos casos de, de soldados que, en otras causas, vienen hablando de los vuelos de la muerte.、Sí. Pero que, en c su o n s u b oficial, rompa el silencio este, y d e estas islas、eh, tenebrosas. También se habla de fusilados dentro del campo de mayo.、Sí. Si hay fusilados, este, hay muertos enterrados en ese lugar. No sea un espacio, un parque nacional、claro. este, ni, un, ni un proyecto inmobiliario. Esto que yo lo digo acá en, en, en discurso, en el libro no lo digo este,、eh, porque pretendo que el libro sea un, un instrumento de, de, de、eh, batalla, de、mm. combate, este, de trinchera. Este, toco los casos y、mm. a partir de los casos en las presentaciones armar el debate. A, o sea, no es un p a p e n t o en contra de Macri,、claro. este, que es lo que menos me interesa porque no, no, es un personaje. Este, menor en nuestra historia. Este,、mm. La historia grande es la que construyeron los 30.000 desaparecidos y a, es, a, es, a ese tema es donde yo quiero、eh, apuntar y rescatar.、Mm. Me interesa la, la memoria, no, no, no, no el nefasto presente que quiere armar este tipo. ¿Cómo está organizado Tierra de Sombras? En este caso,、eh, puedo decir cronológicamente, por un lado, Este, centrándome en、eh, la última dictadura, pero el primer capítulo、eh, es el 56, porque en junio, y no es casualidad que el 9 de junio se presenta el libro,、eh, el 9 de junio se l e v a n t a el general Valle, y a partir de ahí este, ese levantamiento frustrado termina en f u s i l a m i e n t o s en Lanús, en Avellaneda, en La Plata. El más famoso es el de José León Suárez, que Walsh lo retrató en Operación Masacre.、Uh -huh. Pero lo que pocos recuerdan y pocos dicen es que en Campo de Mayo、eh, los militares fusilaron a sus propios, no compatriotas, no compañeros, sino camaradas, tipo con los que estudiaron juntos, compartieron el vida de cuartel. O sea, no tuvieron el asco de matar, a, es como matar a su propio hermano. La acción de algunos civiles que intentaron este, copar la guarnición y finalmente los f u s i l a m i e n t o s fundamentalmente oficiales, porque los suboficiales a último momento lo, lo, lo salvan. s Había varios suboficiales en, en, en lista de espera y、eh, esperando, este, y finalmente v i n o la orden de, de ellos, no. Pero fueron capaces de matar a sus propios hermanos, en algunos casos、eh, oficiales de, de graduación alta, ¿no? como, como mayores o coroneles. Así que no estamos hablando de dictadura solamente, sino que ya del 56 esto viene. Un poco de la historia política de Campo de Mayo、eh, apuntaba a eso. Este es uno de los pasajes de ese libro que te comenté en, en noviembre del año pasado.、Mm. Y el segundo tema que no tiene por ahí mucho que ver con, con Campo de Mayo, pero s、sí、i yo lo quería rescatar, es de mostrar la continuidad que tuvo esta sed de sangre que tienen los militares argentinos. Y hablo de Trelew. t r e l e w no tiene nada que ver con Campo de Mayo, t r e l e w no tiene nada que ver con la zona 4, que es、eh, a lo que me estoy apuntando en este libro, este, pero me sirve para hablar de este, otra dictadura, este, ya en este caso en el 72, con la nuce a, a la cabeza,、uh -huh. este, y esta vocación de sangre. Y lo apunto desde un、eh, chico que estudió en el Colegio de Elía de San Miguel. Entonces. Sigue teniendo un anclaje local.、Eh, uno de ellos,、eh, uno de los estudiantes、eh, que formó parte del de ERP, estaba como preso político en Rawson,、eh, participa del intento de fuga este, y finalmente、eh, fracasa, es llevado a, a lavarse de la base de la Marina. Este, y ahí es fusilado junto a otros 19.、Sí. Eh, 16 mueren, entre ellos、eh, el mismo Eduardo Capelo, que es de, de, de quien estoy hablando. Él y su hermano fueron estudiantes del colegio de Delía, y de paso a decirle para contar que el Delía tiene una gran cantidad de desaparecidos,、eh, de exiliados, cosa que por ahí ni el colegio ni sus compañeros los recuerdan, pero a mí me parece importante marcar esto, porque algo pasaba en e s e colegio para que hubiera tanta militancia y hubiera tanta hazaña con, con su. Los estudiantes que terminan siendo desaparecidos. ¿Y el libro、eh, llega hasta dónde Fabián c i e r r a en casos vinculados al terrorismo de Estado en el 76 en Campo de Mayo?、Eh, podemos decir que el último texto es,、eh, por lo menos la última fecha, está vinculado con la caída de, de Jorge Aduro, el capellán de Montoneros, en,、eh. el, en el 80.、Uh -huh. eh, hasta ahí estoy, estoy llegando.、Eh, después hay dos capítulos más a continuación que. Eh, habla uno sobre los soldados que fueron desaparecidos en la dictadura en Campo de Mayo, o en la zona 4, que es lo que abarcaba Campo de Mayo. Y terminó,、eh, podemos decir, en el 83, con el último muerto, en este caso no es un desaparecido, sino es un muerto, que es Daniel Palacios,、eh, un soldado que estaba haciendo el servicio militar en Puerto Santa Cruz por una enfermedad de la mamá. este... La familia p i d e que lo, lo traigan a Buenos Aires, lo traen a Campo de Mayo, y, y ahí en, en los clásicos movimientos vivos que te hacían hacer los、eh, oficiales suboficiales, digo, te hacían hacer porque yo hice e la solución militar,、sí. movimientos vivos de esto de este, cuerpo a tierra, este, carrera a mar, este, salir a correr y hacer ejercicios durante una o dos horas,、eh, él termina colapsando, muere este, por los maltratos además d e Los oficiales y suboficiales que estaban a cargo.、Eh, lo curioso de este caso, el de Daniel Palacios, un chico de San Miguel, del centro de San Miguel, es que su papá era Eudoro Palacios,、eh, encargado de los cementerios de General Sarmiento durante la dictadura, es decir, del cementerio de Gran Burg y del cementerio de San Miguel.、Eh, había sido suboficial, este, después empleado municipal y terminó a cargo de, de estas áreas donde, nefastamente, se entraban. Eh, muchos desaparecidos como como NN.、Mm. Eudoro terminó formando parte del FOSMO, el Frente para, de Oposición al Servicio Militar, este que en el 94 logró sacar el servicio militar. Pero digamos que este, el s t e e último caso que cuento en el libro, este, del 83, este, terminó también este, con Daniel Palazzi y la posibilidad de terminar con el servicio militar 10 años después. Se presenta entonces este domingo, 9 a las 7 de la tarde, en el auditorio Marta García, en la Feria del Libro Tierra de Sombras. Fabián, ¿algo más para agregar a esta invitación que estamos haciendo? Obviamente, e q u e p o r allí vamos a andar? Va, va a ser una tarde eh, paradójicamente eh, coincidente,、mm. este, porque el, va a ser la última presentación. La presentación anterior va a ser、eh, en otro stand sobre. Se van a leer cuentos de Rodolfo Walsh.、Mm. o c a s i ó n justamente el 9 de junio, ¿no? Y en otro stand, una hora antes todavía,、eh, se va a presentar un libro con、eh, textos de gente que analiza a Rodolfo Walsh.、Eh, así que va a haber como tres encuentros, este, dos vinculados a Rodolfo Walsh, este, famoso por lo que z s un masacre, y el mío. Así que va a ser tres,、eh, tres momentos de las cuatro, cinco y seis de la tarde, este,、eh, va a ser interesante.、Eh, y bueno, Justamente Victoria Mora, que es que una mujer que escribió sobre Rodolfo Walsh, que h a c q e empilar y bueno, tuvo cierta reproducción en distintos lugares, analizó su obra y es la que me va a presentar el, el, el libro. Por lo pronto, es lo único que puedo decir porque hay un invitado, yo digo, sorpresa,、uh -huh. es sorpresa porque. No estoy seguro que vaya a llegar, puede estar trabajando hasta las 7, lo están yendo a rescatar a último momento.、Uh -huh. Yo creo que llega, a menos que este, lo, lo enganchen para alguna otra actividad. Pero si llega a venir él, va a ser un cierre de lujo. Sí puedo adelantar que va a haber、eh, un ex detenido desaparecido de la ESMA, un villero,、uh -huh. este, que es de la zona 4, y yo quise homenajearlo a, a él. A través de él al movimiento villero peronista de, sobre el que se, se escribió muy poco,、eh, por no decir nada. Y entonces、eh, rescato la historia de Alfredo Ayala Mantecol, que ayer me dijo que, que quería estar en la presentación, que no importa que no estuviera en la mesa, pero bueno, si está, seguramente v a, a a s u b i r a contar su experiencia, porque cuento la historia de, de este personaje que todos de c o l ó conocen como Mantecol,、sí. y fue un tipo que se escapó dos veces de la EMBA. Este, la segunda de la isla del silencio, y todavía lo están buscando, <ríe> así que eso va a ser un lujo para, para el, la presentación.